Y también se produce también por una cuestión que eso lo, lo referenciamos en horas de la tarde, que es el, el, digamos, los, los índices de alcohol en sangre, eh, en donde dio positivo. La intersindical tiene la expectativa de que se repita el mismo método de actualización salarial que en el primer semestre. Así lo ratificó en periodismo turno mañana el secretario general de Luz y Fuerza, Julio Acosta. Nosotros tenemos expectativas de que volvamos a repetir digamos, el mismo método de actualización salarial que tuvimos para el primer semestre. ¿no? Esto está dado por una cuestión que para nosotros es importante, que nadie puede determinar este, con este gobierno cuál va a ser la inflación que se va a producir durante el 2019. ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es tener una pauta o porcentajes de recomposición en forma trimestral con un cláusula gatillo y llegar a fin de año con una cláusula gatillo final que digamos por lo menos, por lo menos, este, nos, nos ubique este, en un porcentual igual a lo que se produzca la, con la inflación. Empezó a funcionar la Comisión Paritaria de Enfermería. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Mirta Viola, refrescó en Radio Kermés el déficit que hay en ese sector en toda la provincia. Esto es para tratar todas las situaciones de enfermería que se quieren este, mejorar. Los trabajadores y trabajadoras de enfermería tenemos muchos temas eh, que creemos que están este, muy atrasados. Este, en reivindicaciones, en, en funcionamiento, en personal, este, en salario y, y en todo. Así que todo eso lo, lo se va a tratar a partir de la comisión de enfermería. En la columna que hace cada lunes, el presidente de Comuna, Hugo Muleiro, analizó en la mañana que hermesera el discurso preelectoral de los medios dominantes. Dice Morales bueno, Solá... Altos funcionarios macristas señalan que prefieren esa derrota a una módica victoria porque esta podría crear un prematuro y desventajoso triunfalismo este, del macrismo. O sea, hemos inaugurado en Argentina la teoría, si vas a una elección te conviene perder. El candidato a diputado nacional por el peronismo, Hernán Pérez Araujo, dijo en PTM que en campaña se encuentra con personas que votaron a Macri en 2015 y que ahora elegirán otra opción. ¿Te has encontrado así con gente que te diga que votó a Macri y que ahora no lo va a votar? Muchísimos, sí, muchísimos campeones campeanos que han votado honesta y sinceramente sí, sí. a Mauricio Macri con suma eh, honestidad y han sido engañados y se sienten estafados por, por este relato electoral que, que hicieron antes de la elección de 2015 eh, y que ahora está un poco eh, sincerizado ¿no? cuando nos manifiestan que bueno, este es el camino y que van a insistir por este y que incluso van a ir más rápido bueno, está claro, yo en esto vengo manifestándome que eh, el gobierno nacional no se equivocó en la aplicación del plan